me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro en lo que quiero Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro en lo que quiero Que tiene este porro, que tiene su música Que cuando lo oigo me dan ganas de bailar Y es que mi cuerpo siente extraña sensación Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero Cuando estoy ausente Y escucho este porro Al mantero de la costa mía Al de Cincelejo y al de Montería Me toquen un porro sabanero Porro sabanero, que me toquen un porro lo que quiero Que me toquen un porro sabanero